¡Se abre el panteón! <risa> oh, meow, meow. <risa> <risa> Un hombre Y a mitad del camino, het camion, en aan het einde van het camion, en aan het einde een mooie oorlog, en die Buscan la pasión No lo pagarán aquí en la tierra Pero sí ante el creador oh, oh. Que el solo en un día y un panteón Que el solo en un día y un panteón Dice un célebre autor Que la ausencia causa olvido. No se puede olvidar lo que siempre se ha querido. ¿Quién te dio vela en este entierro ah?